Érase una vez en un pueblo alejado del bullicio de la ciudad que un carpintero de nombre José volvía a su casa al anochecer. José veía cómo empezaba a nevar sobre tejados y calles, sobre los árboles de los paseos. Blancos copos de nieve caían pausadamente y parecían traspasar hasta el fondo de su alma de carpintero sin trabajo que regresaba a su hogar y no podía traer a él luz, abrigo, cena ni esperanzas.